Más, hostia Qué raro se oye, qué raro y, y qué mal se oye hoy, se siente hoy a través de los de los cascos, ¿no? Pero esto está subiendo la de la de Dios, es Cristo. Yo no entiendo nada, chavales. Pero no pasa nada, ¿eh? no hay falta ninguna de que yo de que yo lo entienda para que pueda hacer mi programa, para que pueda hacer en la radio el Libre de Vigo en el 107.3. de la frecuencia modulada y en el www.radiocucan.org no, no hay problema ninguno para que yo pueda hacer el, el mi programa esta noche. No, no hay problema ninguno para que yo pueda hacer anedonia. ¿Mm? Que yo pues digo, esta noche suena, suena todo muy raro, suena todo muy raro. No me preguntéis esto que y igual vosotros estáis, estáis sintiéndolo perfectamente, ¿eh? Y soy ya nada más el único que lo, que lo sienta raro, pero pero de verdad que, que yo, yo por lo menos sí, tío. Yo, yo siento, lo, siento esto muy raro, eh, pero no pasa nada, yo os digo, eh, siento algo raro, siento algo bien, ¿eh? Yo voy a, oh, ya sé por qué lo sentía raro. Porque, claro, estos cascos que tenemos... ¡Ay, amigo! Claro, claro, ya encontré yo el, el que hice la cuestión. Ya sé yo que llegué yeah, el problema que había... ...y porque sonaba raro. Vosotros, claro, son nuevos perfectamente. Porque el problema estaba en los auriculares. En estos auriculares que tengo aquí... ...que, que, no, los, que no los coloqué yo como tenía, como tenía que ser. hay ¿eh? que he hecho fallos bien para adentro... Una, ...una clavijina que tiene. Y si no, no suena bien, claro. Entonces, eso yo lo que pasaba... ...que yo no tenía... ¿Ves? Ahora, por ejemplo, volví a tocar en la clavichina y volvieron un cago en la ley, joder, putos cascos. <risa> eh, esto que se supone que se compraron porque no, no iban, no iban a fallar mientras mucho tiempo, que esto sucede ¿Cuánto tienen? 15 días. <risa> bueno, pues nada, joder, yo lo que tiene es que una radio libre que andamos siempre a escasos de, de material y, y de. y de.. Coña. Ya, vale, esto ya es unido de fondo. Vale, que, bueno, que lo que yo os decía, joder, que somos eh, Radio Cuca el que estoy en Edoria. Bueno, y esta, esta noche eh, quería yo explicaros un, un problema de, de coherencia. un problema de coherencia que se metió a mí... y que me tiene bastante preocupado. Vamos a ver, vamos a ver. Vosotros sabréis, seguramente, ¿eh? no sé si esto lo comenté el día que falle de libros, pero bueno, voy a toca otra vez comentarlo. Si ya lo comenté, pues mira, lo siento los que ya lo escucharéis, podéis poner cualquier otra cosa ¿eh? y tranquilamente, eh. No hay falta que estéis sintiendo... ...anedonia... pa joder, porque podéis, yo que sé, pues poner otro otro canal de radio, podéis, podéis poner la tele, si ves la tele, eh. podéis, qué sé yo, también si tenéis ordenador y conexión a internet pues podéis poneros a a restaurar por internet a ver qué, qué, qué se por ahí o incluso, qué sé yo, qué más se me ocurre podéis incluso leer un libro eh? o podéis no hacer nada y marcha para la cama ¿Eh? O sea, posibilidades hay, hay mi renta La cuestión es que lo que más te apetezca hacer Te deje de apetecer Juego la puta, que calor tengo Y es raro porque en este local Más bien tiende a hacer frío Pero hoy fa calor Bueno, anda, que vamos a hacer eh? Bueno, y también que estoy yo calorado Porque hoy, viene, bueno, muchas, muchas noches, muchos jueves Vengo en, en bicicleta Vengo en bicicleta Pero pero hoy concretamente, pues bueno, fíjenseme un poco en tarde y también vine en bicicleta y lo que pasa es que vine dando ahí zapato, dando ahí zapato en condiciones, ¿eh? Eh, acelerando ahí el, el la pedale y claro, eso no tasera de Dios, ¿eh? no tasera de Dios. Tú vienes en un coche. ¿Eh? en un quemador de dinosaurio muerto como a mí me gusta llamarlos porque me parece que es un nombre mucho más descriptivo de lo que de lo que realmente son porque claro coche coño coche puede ser el coche de caballos ¿eh? un coche de caballos también y un coche o no ¿Eh? sí claro los ruidos no llego porque estoy porque estoy quitando la sudadera porque estoy muerto con los fríos ¿eh? qué quieres que fallo ...que digo yo que si venís en un coche ¿eh? en un quemador de dinosaurio muerto ¿Eh? que hay mucho más decía yo, que hay mucho más a y llamarlo de esta manera, que llamó coche, porque el coche puede ser el coche de caballos, ¿eh? Y, pero el coche de caballos nunca no más dinosaurio muerto y este sí, o sea que es más preciso que lo otro. ¿Ves? Así, sí, así nada de fácil. Bueno, pues decía que si vienes en un quemador de dinosaurio muerto, aunque aceleras, aunque ideas, zapatos, tal, no pasa nada porque. va a llegar igual no vas a llegar más sudado, ni más cansado ni, ni menos pero si vienes en bicicleta, vienes a pedalando y encima teniendo en cuenta que el estudio de Raducuca está en una de las zonas más altas de la ciudad pues entonces ¿eh? sí que sí, que, sí que influye sí que puedes acalorarte guapamente yo en este momento estoy muy acalorado ¿qué yo lo que tiene que hacer? poner un cantar ¿eh? para poder mientras tanto tomar un traguín y relajar Pero mira, no tengo ganas, joder, ya la semana pasada puse un mogollón de, de cantares en una hora de programa, una hora miserable, puse me paz pues, que fueron tres o cuatro cantares, cago la mar, yo que estoy aquí muchas muchas veces, estoy hasta dos horas, ¿eh? y pongo uno, una vez tuve dos horas y pico aquí con el trovador, no pusimos ninguno, para qué, joder, cago la puñeta, eh, la radio musical a mí no me gusta... Joder, es ¿eh? que me gusta, es que me gusta mucho. A mí concretamente no, a mí, concretamente la, la radio musical me, no me da mucho más. Ya me decía la la mi mamá, pasa que tengo que preguntar ahí para que me diga exactamente, pero cuando yo ya era bebé, ¿eh? cuando yo era bebé, parece que tenía que tenerme la radio puesta. ...ya apuntaba yo... Eh, ...seguramente ya... ...un buen... ...yo que sé... Un psicólogo... ...un futuro... ...o mejor que un psicólogo... ...hubiera dicho... ...ah, este rapacín va a dedicarse a la radio... a dedicarse a la radio... ...profesionalmente ya veis que no... ¿eh? estoy aquí... ...pero bueno... en eh, no un yo profesional... ...pero yo que profesionalmente... ...tampoco tampoco yo querría... ...bueno, pues que decía... ...que la mioma tenía que tenerme la radio puesta... ...y decíame... ...eh, cuéntame muchas veces... ...que mientras estaba la radio puesta... No pasaba nada, ¿eh? yo estaba tan tranquilo en la cuna y tal, y a lo mío, incluso sobando. Pero, que si apagaba la radio, entonces que despertaba y, y me ponía a llorar. Y creo que alguna vez me he dicho que tenía que ser eh, de tal gente falando, que no valía la, la radio musical, yo quería sentir voces. Bueno, pues eh, siguiera así, que no, la verdad que ahora tengo las dudas, no sé si eso lo puse yo de la mía collecha o, o me lo diso ella y le preguntaré. Eh, que digo yo que, que eso por lo visto sigue siendo sigue siendo así sigue siendo de la misma manera porque yo el día de hoy que soy capaz de poner una radio una emisora cualquiera y si están falando yo estoy a gusto aunque muchas veces se me va ni tan siquiera estoy estoy sintiendo de lo que están de lo que están falando para ver no voy a deciros más eh. que si yo un domingo estoy solo en casa Y pongo una radio, Radio Nacional, que es la que tengo allí puesta. Yo solo escucho Radio Cuca, Radio Nacional casi. ¿eh? Y bueno, y descargo descargo programas de radios en Internet porque ellos quitaron la publicidad y entonces puedo, puedo sentirlos los podcasts. ¿eh? Que no se dice programa grabado, se dice podcast. ¿eh? Que lo sepáis. Programa grabado no, podcast. Bueno, pues yo eso, siento podcast de otros emisores que no sé ni cuáles son muchas veces. A veces sí, porque dicen los podcasts pero pero un mogollón de veces no no, no sé ni cuáles son y me interesa, eh. os digo, a menos lo que meterse y que están falando. puede estar falando de lo que sea, yo os digo, yo a veces llego a casa, prendo la radio, como otros llegan a casa y, y ponen la tele, o otros llegan a casa y lo primero que hacen es echar un pencho, yo, bueno, lo que sea. Yo lo primero que hago cuando llego a casa es la prender la radio. Y a veces, eh, cuadra ...que están, yo qué sé, retransmitiendo fútbol... ...yo odio profundamente el fútbol... ...ya lo sabéis, os gritéis de sentir a ...tengo una verdadera inquina... ...hacia el fútbol... Eh, ...me parece que el fútbol... es una de las cosas más despreciables... ...que, que existen en, en, esta, en esta sociedad... ...que ya es despreciable de, de por sí... ...en general... ...pero bueno, el, el fútbol especialmente... Eh, eh, ...tengo y tengo, tengo un gran desprecio... ...tengo yo un, un gran desprecio... Bueno, pues a veces están poniendo fútbol y de hecho la... Porque podría cambiar de emisora, ¿eh? Nada, ¿para que Luego, en cuanto y Además, yo tengo una de estas del de, de dial de Urodina, como toda la vida, ¿eh? Que, que, que en no llegue que te salga tampoco la, el, el numerín en digital con, con la frecuencia exacta, sino que tienes ahí que más o menos calcular la... la Por la, por, por la barra esta que se va moviendo, y entonces, claro, yo un Harry cambiar de emisora porque luego para volver a encontrar la que tú quieres y es tremendo. Entonces, yo tengo eso, tengo lo siempre la misma, tengo lo siempre en Radio Nacional porque además tiene una cosa buena: cambio de banda. Y si cambias de, de Radio 1, que está en FM, cambias de banda y salte en AM la, la Radio 5, que también me vale. Es aquella de todo noticias, a, mí, a esa también me vale. esa también me vale, hombre, por supuesto, lo que más me presta. ¿eh? escuchar sentir Radio Cuca lo que pasa en Radio Cuca eh, la gran mayoría de los programas ahora mismo son musicales y son grandísimos programas musicales pero normalmente no me llaman tanto como, como el sentir falar Hombre, el otro día todavía el Juniors sentía al Raposo que, que anda por aquí el, el... el colega de la hora del raposo, y pues todo, eh, pues todo eh, la verdad que pone una música muy variada y tal, y bueno, pues todo guapo pero normalmente no, yo pues digo, yo normalmente lo que yo la, la radio musical no me tira, no me tira, y como la radio musical no me tira, pues no era plan de hacer yo un programa musical, y no plan de, de poner un nada más en piezas, ¿no? y era el minuto nueve, ...cuando vos dices de poner cantar... ...y llevamos en el 14... <risa> ...estoy helado ...y nada más tuve soltando aquí una... ...una parrafaína de nada... pues vos cuenta o...? Ja, ...jajó ...estoy yo tremendo, y tremendo... ...yo tremendo, no sé cómo coño feo... ...porque, ¿qué pensáis? ...que, que en la mi vida así, normal... ...en, en la que, hay que que me dedico yo... ...que soy así de, de... ...tan tan falante como aquí... ...que no cierro la boca... ...qué va tíos... ...si yo de verdad en realidad... Soy más bien de, de falar poco, de falar lo justo. Lo Yo soy de, de como he dicho, de, como ayer era el dicho, de que va más callar que, como ayer va más el, el sabio que calla que el idiota que nos lo demuestra falando, o, o, o no sé, bueno, no sé cómo ya el dicho, joder, voy igual. Pero bueno, que bien ser uno de esos que dice que va más callar que, que falar, ¿no? Pues eso. Y, y aquel de ver, oír y callar Que a mí me gustaba mucho cuando <ríe> yo era pequeño Y lo sentí la primera vez dije yo, hostia, este Igual llevo un buen ¿eh? Igual llevo una buena Igual llevo una buena manera de, de afrontar la vida ¿eh? Igual llevo un, un buen lema ¿eh? Para tenerlo en cuenta Para tenerlo en cuenta en la vida Ver, oír y callar Porque bueno, así nada sabes muchas cosas ¿eh? Sabes Sabes cómo actuar Sabes por qué yaudir Pero vale más callar porque así na, no lo saben los demás, por dónde por dónde ir? hay que atenerse contigo. Tú lo sabes, ¿eh? tú sabes a, a lo que tienes que aténerte con, con los demás, porque tú viste ¿eh? y oíste un, un montón de cosas. Pero como callaste, pues entonces es, eh, ellos no saben no saben a qué atenerse contigo. Tú con ellos sí, pero ellos contigo no. y bueno pues yo llamadme, llamadme lo que queráis ¿eh? podéis insultarme si queréis pero a mí parece una buena manera de, de dirigir la, la mi vida luego con el tiempo eh, con el tiempo pues fui también fui también encontrando otros otros lemas otros principios que, que podían ayudarme a, a regir la, la mi vida uno que que bueno que además tengo que Tengo que agradecerlo al, al pistolero Maniego, ¿eh? porque una vez, hay muchos años, eh, me enseñó un vídeo donde del que venía, en el que venía, en el que decían esta esta cosa con la que yo me quedé, y una frase muy cortina, muy guapa, que sencillamente dice, fai todos los días, da algo a lo que tengas miedo. claro no, sin, joder, uno de principio piensa bueno, pues a lo mejor que yo, que tengo que todos los días un día tirarme en puente y otro día meter la cabeza en la boca en codrilo eh, otro, otro día hacer un descenso, bajar en naranco sin frenos tengo que hacer esas cosas ¿eh? pues que esas cosas también me o qué sé yo, tengo que pasar una noche en prisión o joder, no sé a ver, tengo que hacer eso hombre, yo interpretélo a mi manera y más que, que facer todos los días de algo, algo que me diera miedo yo entendílo como facer siempre eh, aquello que me daba un poco de de así que es de pereza, de vagancia, ponerme a facelo, o a lo mejor cosas que decía, uff, esto ya es muy complicado esto, que ahí si sí podríamos decir eh, cosas que me que me daban un cierto miedo un cierto miedo eh, eh, la verdad que siempre que me rechí Por ese principio no, no hubo nada de que, de que arrepentirse. Y ya que se conecta con otro principio con el que, bueno, con esos dos me dirigí hoy. Otra vez volví a quedar sin audio. Ah, vale, ahora ya tengo audio otra vez. Ah, estos auriculares que son, son así, ¿no? Son así, ¿no? No dije yo, cuando, no dije yo nada cuando comentaron de, de poner de estos. Pero bueno, ya ellos ya vi este problema porque yo ya usé en casa. Pero bueno, como estos supuestamente deben ser mayores y tal, tampoco oye, qué sé yo. No yo lo mismo unos de eh, de 6 euros que me compro yo que otros... ...más curiosos, más en condiciones... ...bueno, pero no estábamos hablando de eso... ...estábamos hablando de principios vitales... ...pues que decía yo que ese si principio de... ...de hacer todos los días... De algo lo que tengas mío... ...pues... Mmm, ...van conjunto con otro... Eh, ...que yo también consideraba... Eh, ...el mío principio a la misma altura que este. tenía los dos... tenía los dos a la misma altura... Eh, bueno, tenía y tengo. Vamos a ver si sigo teniendo otra cosa allí que, que, que no yo os el caso, pero no faéis yo es caso eh, y, y afrontar las consecuencias de no faéis yo caso. Faeme confirmar, reforzar más el hecho de que esos principios están en lo cierto, son verdaderos. El otro principio, yo sencillamente, que nada más me arrepiento de las cosas que no falgo. Eh, eso yo creo que val, val para mí y creo que valdrá para cualquiera, no sé. Eh, quiero decir que siempre todo lo que fallas va a salir bien. No, a lo mejor no. Pero sí si es verdad que todo lo que fallas, si lo faes eh, va a darte como resultado, como consecuencia, el que lo sepas, eh. si la cosa salía bien o salía mal. El gran problema es no hacer de no hacer una cosa, ya que no sabes lo que, lo que lo que hubiera pasado si lo hubieras hecho Estarás siempre diciendo ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho...? ¿Eh? ...hombre, puedes decir también... ...joña, pues hice esto qué tal... ...y que hubiera pasado si me hubiera quedado callado... ¿Eh? ...bueno hombre, pero eso a mí por lo menos no me pasa... ...a mí pásame siempre lo típico de... ...mira, ya como eso que decían... ...cuando ya éramos rapacinos... ¿eh? cuando te prestaba una mozuca y tal... ...deciente eso de, joder, ve, entra... ...y porque total, el no ya lo tienes... ...que bueno, venía a ser más o menos... ...el mismo principio de esto que... ...que te estoy diciendo... ...eh... Facer las cosas, no no, no dejar de hacerlas. Porque si la faz, ¿qué puede pasar? Que te a la mozuca en eh, bocina, tal, eh, se los comigo, y te echas a la moza, no, eres feo, por ejemplo. ¿eh? Eso, bueno, pues ¿alguna vez, <ríe> alguna vez me iba a pasar. decirme una directamente, no, yo feo. bueno, nada, pues nada, ¿qué vamos a hacer? <ríe> Muy pocas veces, ¿eh? Que yo feo soy. Pero la mayoría de los mozuques tenían así un respeto y una elegancia como para no decirlo así tan abiertamente. Siempre te dicen eso, tienes una gran personalidad, pero bueno, es estas cosas. <ríe> bueno, en fin, que digo yo que, que eso al fin y al cabo, hacer eh, Una cosa, ¿eh? tú tienes una cosa en mente, pues facela o no facela, pues entra ahí a la almocina o pues no entra ahí. Eh, ¿Qué pasa si entres? Pues si entres, pasará que te dirá que sí o que te dirá que no. Pero bueno, oye, pues mira, ...que te dice que sí? Joder, de puta madre, me gustaba la almocina, pues como Dios. ...que te dice que no? Bueno, dentro de lo que cabe, estoy como estaba. Hombre, pasaste lo mal, un momentino, a lo mejor un poco de vergüenza la gente que, que siente mucha vergüenza y tal. Bueno, pues. Yo, pero yo un ¿eh? momentín de la otra manera, que digo no, no, no, yo entro, no yo entro porque igual me dice no, igual me que tal no sé qué, tal, paso de entrar ahí y en ese caso, la verdad que siempre vas a a quedar con la duda de ¿qué hubiera pasado, de si hubiera ido? ¿eh? a lo mejor me decía que no, y quedaba como estaba pero yo que a lo mejor decíame que sí y joder, cago mal, pues ¿eh? bueno, pues eso viene a ser exactamente lo mismo, que como ves ya la otra cara de del otro principio del hacer les cosas que te dan que te dan miedo no llegues a tener miedo a lo mejor tanto como miedo entra ahí una rapacina pero pódate un poco de apuro un poco de palo un poco de palo pódate el el el entra tal Pues no, pues lo mismo puede pasar con muchas cosas en la vida. Que te den un poco de apuro, que te den un poco de tal, ay, no sé si debería hacer esto, no me lloro, no lo faigo. sí, pues failo. falo por dos cosas. Una, porque el hacer cosas que te dan miedo, normalmente fate sentir bien. o por lo menos pásame a mí, claro, no, no voy a ser yo aquí centrista en plan de lo que siento yo es entre el otro mundo. ¿no? Bueno, voy a deciros nada más que a mí por lo menos pásame. A mí yo hacer una una cosa que me dé así pereza, eh, un poco miedo, o, bueno, pues normalmente siéntame bien. ¿eh? Y además, pues así no tengo que arrepentirme de, de no haberla no fecho, porque eso también tengo lo más claro que el agua. repito menos más de las cosas que no fago. ¿eh? Que eso no quiero decir que yo los respete estos principios, pese a que sé, ¿eh? Todo les, o sea, no, no, no hubo vestigia ¿eh? que no me que no me dieran razones estos dos principios para pa confirmarlos, para reforzarme en la en la creencia de que realmente son dos principios por los que puedes dirigir la tu vida, ¿eh? por los que puedes conducir la tu vida. Y en Desina no lo faigo. Mm, no sé, no tiene explicación Podría intentar buscar explicaciones Pero no la tiene Que la vagancia yo todavía más grande Y más fuerte que eso Bueno, pues no te digo que no Soy una persona increíblemente vaga Increíblemente vaga fago muy pocas cosas Hay gente que dice, joder, no tío, fais muchas cosas Y yo digo, ya, pues imagínate Todo lo que podía hacer ¿eh? ¿Eh? fago muchas cosas Pues todo lo que dejo de hacer Uuuh. Tremendo, tremendo. La verdad que sí, ¿eh? No, no, sí, sí, no penséis que tal. Deixo de hecho, de hacer milenta cosas, un ciento de cosas. Y habrá mucha gente que me diga, pues ¿si faes más que, que otros? Digo, ya, coño, pues fajo también menos que otros. <risa> A ver, y no estoy satisfecho, no estoy satisfecho. Eso sí que llevo bueno, ¿eh? La insatisfacción, yo creo que llevo que buena. Porque la insatisfacción, suponerse. que lo, lo que te lleva, lo que te motiva allí a buscar a buscar resolver ese, ese, ese, stau, ¿eh? y buscar un equilibrio, una, una satisfacción. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo hasta cierto punto creo que yo bueno, sentirse siempre un poco insatisfecho, ¿eh? porque si no te estanques también es verdad, eh. Estoy hablando por hablar, estoy hablando de mí, no estoy hablando de los demás. ¿eh? No estoy hablando de vosotros tampoco, estoy hablando de, de, de mí, de las cosas que yo siento yo, de cómo forrulen en mí. ¿eh? Eh, para otros por furrar de otra manera absolutamente diferente. No me eh, no me creo yo tan importante como para pa creer que, que las cosas que yo siento, que les sienten que les a los demás, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de, de principios, es como cuando yo era niño, Eh, creía mucho o consideraba un, un, gran, un gran principio por el que dice aquello de ver, oír y callar ¿Mm? que no piense ahora sin familiar de la misma manera ¿eh? porque sigo siendo mucho de eso sigo siendo mucho de eso también es verdad ¿eh? que soy mucho de ver, oír y callar entre otras cosas porque me, no me, me siente nadie cuando falo Yo tengo la, tengo la desgracia o la suerte, qué sé yo, por unas cosas y suerte, porque díceme que, que tengo una voz tranquilizadora. Pero bueno, más que tranquilizadora, yo diría que lo que tengo ya es una voz con un tono hiper baixo, eh. Y entonces es cuando estoy en una, pues, una reunión social, por ejemplo, no se me siente, no se me siente. Yo digo cosas y no me hace caso nadie. Entonces a veces digo, pero que ya que pasen de mí. pero luego me pes pescanse esa idea que no que lo que ocurre es que no me sienta, que yo pienso que estoy hablando a un volumen normal ¿eh? y lo que ocurre es que estoy hablando realmente a un volumen extremadamente bajo De alguna vez, eh, bueno, la mayoría de la gente no te dice nada por eso de la corrección política, ya sabéis, está feo decía a otros los defectos y tal, pero bueno, pues de alguna vez me pasó cuando algún amigo con el que tengo confianza de decime, pero bueno tío, que de verdad que no te, que no te estoy oyendo, a lo mejor y por ese también eso ya lo dije muchas veces puede ser guapamente ese un motivo por el que me gusta tanto la, la radio o me gusta me tanto venir a, a la cuca ¿eh? a hacer a fazer radio porque aquí lo que hago y hablar al mismo volumen que que hablo normalmente pero joder solo como ver esta rodina de aquí ya mira muevo esta rodina y se me siente más, y por pues, cómo bueno, se me siente se me siente muy vecino pero bueno yo de solado bueno, donde se me siente bien ¿eh vistes <ríe> qué fácil y yeah. es muy fácil y muy fácil cuando cuando tienes delante de ti estos mandos tenés que, que andar de siempre por la calle con un con un micro y un altavoz <ríe> no sería no sería mala manera no pero entonces igual no, no respetaba yo el, el principio ese de De oír, ver y callar, ¿eh? que, que yo pienso que sigue siendo bueno, sigue siendo bueno, eh, muchas veces, aunque, aunque sea obligado, ¿eh? sigo viendo, oyendo y callando, sigo viendo, oyendo callando y callando y digamos que malo nunye, malo nunye, porque bueno, pues al mayor, mmm, ya verdad que, que de esa manera es imposible que te confundas. También es verdad que es imposible que, que aciertes, ¿no? Siempre estás en un en un estado neutro, pero bueno, pues a lo mayor también el estado neutro no lleva no malo, ¿no? Y ayer ya lo decía, ¿quién era Aristóteles, me parece? Que la virtud está en el justo medio. ¿eh? Bueno, ya que te, yo siempre de acuerdo, porque pienso que en muchas situaciones eh, nunca da otro que ser radical, no puede ser equilibrado, pero bueno, ¿eh? eso para otro día. Eh, bueno y también es verdad que las filosofías orientales que bueno pues a mí gustan me gustan bastante en muchos aspectos por ejemplo el, el taoísmo eh, más que en el hecho de, de estar en el medio el taoísmo lo que o como yo lo entiendo por lo menos lo que en lo que se centra muchas veces y en la necesidad de que los contrarios existan el dicho taoísta es de que eh, gracias a que existe fealdad pues existe la belleza Bueno pues sí es verdad, o sea, sin la una no habría no habría la otra. Entonces bueno, pues a lo mejor iba a notar en ese en ese medio de decir, bueno si no no hubiera charranes, no habría silenciosos. Bueno, pues igual espera, no, lo que estoy en un extremo y del silencio, bueno va, eso tendré que cabelearlo a otro Otro día porque por porque hoy porque, porque no estoy ahí, coño, hoy estoy a otra cosa. Hoy te voy a hablar de, de los lemas y de los, de los principios. Sabéis, eh, bueno, ya os dije, el primer principio es de oír, y callar, y después, bueno, pues eh, esto que me he dicho el maniego... De bueno, que me dice el manego no que me, me enseñó una vez un vídeo que, de, que decía esto, entre otras muchas cosas. Y decía, hostia, que qué guay, tío, que qué bien, que un principio, que aseveración más, más buena para pa tenerla siempre presente. Lo de fight todos los días algo que te da miedo. Eh, uf, tengo lo clarísimo. Y la otra, lo de lo de nada más me repito de lo que no por si no los aquí <risas> que de flipaos. Bueno, pues ya, a ver, que no lleve tampoco un dicho que no se sienta muchas veces por ahí, ¿eh? A muchos que dicen, va, yo arrepiéntame nada más de lo que no tengo o sea que tiro pelante. Eso dicen los muchos. Yo sentílo una vez, a, en una, bueno, sentílo no, en y en una entrevista al, vais a flipar, al, al Robe, el de Sturmodur, el el y este que canta. Eh, decía eso a, a raíz de, no me acuerdo qué disco... Un disco raro, no sé si fue El, el Pedrán, este que que bueno que pusieron el nombre de Extremoduro, pero que quería ser otra banda, bueno, historias, pues que ya era un disco de 27 minutos, me parece que Yeto seguido, una suite con, con forma de, de una composición de suite. Y decía en la entrevista, dice, Mah, ocurrió, no sé qué, como tengo claro que nomás me arrepiento de lo que no un Y yo dije, mira, pues llevo una manera de pensar, ¿eh? Y he, al fin y al cabo llevo a tirar palantre. bueno pues pues también ye, también también una manera guapa de pensar después bueno pues eh, eh, a lo largo de la vida también fui fui acumulando otros principios que también me parecieron buenas maneras de de pensar pa' para conducirse en la vida eh, muchos de ellos vinieron de, de cuando me empecé a aficionar a a, les, a les filosofías, a las ideas orientales Sobre todo al, al, al taoísmo, gustame el taoísmo. Y ¿eh? hay muchas muchas versiones del libro infinito. ¿eh? Estoy refiriéndome al, al Tao Te king que lo llamo el libro infinito porque yo creo que no no se estas ediciones iguales. Con eh, lo traducido del chino. a una lingua occidental tiene que ser realmente complicado, tiene que ser realmente complicado, yo me imagino ¿eh? Eh, intentar traducir una una lingua, una escritura logográfica. logográfica quiere decir que bueno eh, no logográfica o ideográfica. Bueno, no sé, vale esas cosas, supongo. Ideográfica más que nada que quiere decir que en, que en ese Bushin, en la letra China, lo que se lo que se codifica, eh, noño sonido, no ni como como las nuestras lenguas, ¿eh? que, que en la escritura de cualquier lengua occidental eh, codifica un, un sonido. ¿eh? Eh, yo sé pues una c, ¿eh? la c con la con la A, k, la c con la s. E, Entonces bueno, tú cuando ves ese ese código escrito Puedes descifrarlo a, un, a unos sonidos. En el caso del, del chino y de otras lenguas, Nunje tan, asina, tan asina, no tan así, no, Nunje asina en absoluto, porque ellos no codifican sonidos, sino que la su escritura, eh, lo que codifica son ideas. ¿m? De manera que, bueno, traducirlo tiene que ser, uf, yo, a ver, no que se, se pega yo mucho chino, eh, pero bueno, eh. a La cuestión, por lo que yo entiendo Es que ellos Pues pues van juntando eh, Esos los Logogramas o ideogramas Que son ideas Que ellos van poniendo ahí Pues si juntan, yo que sé, el logograma De, de, de comer con el, con el de Con el que quiero decir Filete y con el Que quiero decir pasado Pues a lo mejor dicen que eso quiere decir Que comí un filete En pasado, no sé, ...estoy hablando por falar eh, por dar la porpollola aquí sin tener mucha idea, pero bueno, pero que yo, bueno, y esto complicado la torna, eso uf, estoy prácticamente seguro. Estoy prácticamente seguro más que nada por ver como como toles, todas las versiones del Tautekín, a las que tuve la la oportunidad de, de de a las que tuve la oportunidad de acceder, son totalmente diferentes. Y también tengo que decir que la que más me prestó ayer fue una que bueno, por supuesto tanto es comentadísimas, ¿sí? eh. cada una tiene el triple de espacios de lo que necesitaría para meter el tautequín, porque claro el que lo el que lo edita lo traduce tal tiene que tiene comentarlo necesariamente porque a ver <risa> si no no entiendes gran cosa más que nada por eso que os digo que, que no hay una una voz uy esto este ruido puede meter el micro en el, en el soporte en la peana más que nada porque antes tenía un calor terrestre pero ahora ya empezó a tener frío así que eh, tengo que poner otra vez la chaqueta ¿eh? nada no os preocupéis que ya la tengo ya la tengo puesta entonces ya vuelvo a, agarrar el micro una, vuelvo a agarrar el micro una mano no pasa nada pues bueno en fin hay que decir que la versión que más me presta los comentarios que me prestan son la, los de una torna que hizo un, un filólogo un lingüista ¿eh? y se dedica a decir esto en chino puede querer decir esto pero puede querer decir esto otro y úsase normalmente para esto y, y no se usa para el otro pues mucho mejor mucho mayor y más interesante Que, que cualquier cosa que, que hiciera un filósofo, un ideólogo, o lo que fuera, bueno, lo que fuera, cualquier historia, de eso es mucho mejor, mucho mejor. Bueno, pues que decía yo. Eh, eh, que aparte de estos principios que tenían antes, cuando empecé a aficionarme también al, eso, a eso, las ideas orientales y a la manera de ver la, la vida oriental, pues eh, claro al adquirí también pues bueno algunos algunos principios, algunos axiomas que, que defendían, que defendían esas formas de, de ver el mundo, eh, uno muy interesante que la verdad que muchas veces se cita como como como un principio del Tao yo no, no me pescancio ahora mismo si realmente está en el libro del Tao o a lo mejor y sencillamente también otro otro otro axioma otro principio otra máxima taoísta pienso que no eh pienso que no porque pienso que no porque en el fondo <risa> tiene un, un toque de de, de Bueno, yo no sé, el principio y este. Y el de. Eh, ese dicho de: sienta en la puerta de tu casa, ¿eh? Y vas a pasar el cadáver del, del tu enemigo. Pero una parte, dirías tú, esto suena muy taoista, porque ya eso de la no acción, ¿eh? De. de no hacer nada, dejar las cosas fluir y y ya pasará, ya pasará, no vale la pena intervenir, no vale la pena, ¿para qué hombre, para qué no te no te sufres que ya a cada cocho llega el San Martín, versión versión asturiana de del del mismo principio, ¿ves? Pero bueno, por otra parte tienes y de o yo por lo menos por lo así, a lo mejor soy yo que soy malu y que y que digo yo no, no hay cosa más más violenta, más chunga. Que, que esa, ¿eh? Que decía hasta de quien no, no, no, yo no voy a hacerte nada, ¿eh? Sencillamente voy a sentarme en la puerta de mi casa, ¿eh? Y voy a, y voy a esperar ver pasar el to cadáver. ¿no? ¿eh? Ah, chungo, ¿eh? Y chungo, ¿eh? Y chungo, sí. Bueno, yo me acuerdo una vez de, ay, Dios, cuántos años habrá. Estuve un programa aquí era en Dorna, un programa que bueno titulero odio. No no intentéis buscarlo en la lista porque nunca. quitelo yo, yo a propósito. Un, un momento eh, de un nivel emocional, eh, que no, que no, que nublaba un poquitín la la, la conciencia. Existe, existe, está ahí, no sé, a lo mejor algún día algún día vuelvo a lo vuelvo a poner para la libre descarga. Pero bueno, de momento guardarlo para mí y en ese programa pues expresaba mi odio hacia una persona y, y decía eso de eh, hay un decía yo no te voy a hacer nada ¿eh? porque sigo al principio ese de de sienta en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu amigo pero hace seguido decía yo eso de y todos los días de mi vida me pienso sentar en la puerta de casa a esperar ese que vas a llegar Bueno, eso, yo un poco chungo, no, no sé si pega mucho con el Tao, pero bueno. Digamos que para mí fue un, un principio, ¿eh? Un principio de, de, de decir, venga, pues, tómate las cosas con calma, rapaz, no hay falta que te sufures, porque cada 8 llegas a San Martín, ¿no? Ese es la verdad que hay también un, un principio que, que me gusta. Otro que me gusta, que ese sí que bien que bien mucho del, del, de, del Tao, ¿eh? Y de, y de filosofías similares que sí que bueno que ya lo mencioné en un momento que tiene bastante que ver con este con este anterior que lo de en general dejarles cosas fluir ¿eh? Eh, dejar las cosas fluir hombre que pasen ¿eh? que pasen y que pase lo que tenga que pasar dejan no intentes parar el agua no intentes hacer una presa gusta mucho la la imagen de del agua ¿eh? Eh, el agua como como un sinónimo, una metáfora de todo lo que de todo lo que sucede en la vida de cómo furrula el mundo ¿Mm? el agua como metáfora de la manera de de furrular el mundo del planeta ¿eh? entero sí mm, yo que sé, pues lo, lo que decía Bruce Lee en el anuncio del coche, que no me acuerdo ni qué coche y era, pero que bueno, que ya eran cosas muy sabias y se jodieron bastante que, ¿eh? que una cosa tan seria como como aquello del big water my friend sea agua amigo sea agua o sea como el agua eh, pues la gente se reía de estar no lo entendiera mm, yo creo que lleva un principio muy muy interesante ¿hmm? muy interesante y que formula... lo de comportarte como ...como si fueras agua ¿eh? Eh, big water my friend sea agua lo de lo que él decía en el anuncio que él el agua puede golpear pero el agua puede fluir. El agua lleva lle una cosa extremadamente poderosa, porque efectivamente puede, puede hacer todas esas cosas. ¿eh? El agua puede ser devastadora, <risa> lo sabemos perfectamente. ¿eh? Las ríades, las ¿eh? tormentas y tal, el agua puede ser devastadora, pero después resulta que, que el agua lleva la cosa más ¿eh? la cosa más, más nimia, no llenada, ni siquiera es sólido, y un fluir, ¿no?, tú metes la mano en agua y el agua sigue sigue como tabla, se mueve no te quitas de entrar ¿eh? eso yo también otro otro principio muy interesante el ser como agua quiere decir el, el no ponerse, ¿eh? aunque bueno supongo que también cuando te cabreas furrules como una ola bueno ya lo tratas <risa> pero bueno que es interesante lo de lo de ser agua porque él el, el cómo No resistirse nunca no exactamente, porque hay muchas veces que, que también, eh, bueno, pues, ese tipo de, de ideas, de filosofías, de principios, se asumen también como, como pasividad, ¿eh? Hasta cierto punto yo creo que lo mejor sí que sí que el, el, el defecto de esas maneras de ver la vida orientales y el, el, el que recomienden hasta cierto punto esa pasividad, ¿eh? Eso de estar contento con lo que tienes... Bueno, vale, sí. Y es verdad, hay que intentar estar contento con lo que se tiene. Pero eso no tiene que llevar tampoco al conformismo. ¿eh? Eh, supongo que esas maneras de pensar tienen que ver, por ejemplo... Tienen mucho que ver pues, con el hecho de que en China, por ejemplo... Por decir un sitio... Bueno, y por decir el sitio fundamental de donde partieron la gran mayoría de estas ideas, eh, En China siempre te han sometido. Siempre te han sometido o a... Sea, Estaban sometidos a su vida, que sí, al emperador. Luego, a, luego tuvieron sometidos a Mao y ahora están sometidos a, a los distillos estos. ¿eh? Que que fa, de lo del el, el comunismo, como ya era, los dos sistemas. Bueno, no sé qué, estoy hablando comunistas por la vida, de tener una bandera colorada y tal, pero luego son los, los más capitalistas del mundo. Pero claro, a raíz de tener sometidos y calleinos a, a los... A los súbditos, o como se diga ¿eh? Que a lo mejor lo que pasa es que se contentan, son felices con lo que tienen No lo sé, no lo sé eh, Ahí a lo mejor pues sí que sí que es interesante aportar un poquitín también de la visión occidental No vamos a, a ponderar, o yo por lo menos no pondero ahí como lo mío Ah, lo oriental, ¿qué tal? No, tío, a ver, lo oriental tiene muchas cosas interesantes Yo prefiero entender la dialéctica leyendo el Totekin que Junji Brin que que tratar de entender la dialéctica leyendo a Hegel. ¿Eh? Nunca leí a Hegel porque, Dios, no hay, joder, no sé cuántos volúmenes para explicar lo que, lo que el chino dice en, en cuatro versos. ¿No? pues mejor mayor me esa manera de, de ver las cosas, ¿no? <risa> joder. Luego también, esto ya no es tema de principios, pero bueno, ya que estoy hablando de ello, gustame especialmente una cosa, que en oriente se, se asume la integralidad de las cosas. Aquí en Occidente hay que diseccionarles, pues estudiarles. Por ejemplo, yo que sé si los orientales tienen que bueno, los orientales siguen <coughs> siguiendo estas ideas tradicionales. A lo mayor hay hay orientales que lo que pasa allí que eh, bueno pues pues que siguen les, les ideas de aquí ¿eh? Eh, al fin y al cabo bueno pues la china cada vez está más occidentalizada y la India y estos sitios, pero bueno quiero decir que vamos a ver cómo se a supone que un oriental tiene que a un oriental la encargan y estudiar el comportamiento bueno estudiar la rata por ejemplo, eh Oye, tú tienes que estudiar esta rata de una rata. ...y un occidental... ...le dicen exactamente lo mismo... ...tú también tienes que estudiar a esta rata... Pues, tanta, ...tanta la rata... ...pues en principio... ...esto ya muy idealizado... ...a ver... ¿eh? ...esto ya es una idealización... ...que por supuesto no tiene que ser tan asina... ...joder, no me selléis... ...tampoco quisillos en tiquismiquis... ¿eh? ...la cuestión es que posiblemente... ...el oriental... ...eh, sí... ¿eh? ...viendo cómo yo la filosofía... ...pues soltarse a la rata en monte... ...eh... ...y a lo mejor, mira, sabe lo que hacía. ¿eh? el occidental, ¿qué faría? Bueno, pues metería a la rata en una caja de Skinner, eh, registraría esos respuestas, eh, daría ahí descargas, inyectaría no sé qué cosa y por fin diseccionaría la para ver cómo llega era por dentro. ¿Mm? No sé si me entendéis. quiere decir, que el otro mira el, el, la cuestión integral, el todo, el, el, el, el ser ahí en el sitio en el que tiene que estar, y desde aquí pues as, afrontamos las cosas de de otra manera de otra manera bueno en fin que estaba diciendo pues esto porque era una idea taoísta también el ver taoísta o oriental o como quieras el, el ver las cosas un ver las cosas un un poco más más más integrales no eh, bueno pues sí por cierto voy a poner ya ya puedo poner una canción no sí pues sí porque oye ya pasó más de la mitad o sea que yo creo que ahora sí que sí que puedo ya ¿eh? Comenzamos con mi banatito El servicio millonario Hoseando en el barrio Con 19 años y ganaba más que un doctor Nadie en calle luna, calle sol Vivía mejor, making mucho money Y él vivía high class Él lo tenía todo pero quería mucho más Pues él siguió con su negocio Peligroso, comprando y tumbando Él era un puro mafioso Mente la mano se calla Mente cuchillo, ten cuidado Oye, ten cuidado que muchos guapos lo han matado. Calle, Dura, calle, Sol. calle, Dura, calle Sol. Hasta que calle Calle calle Hasta día que a Tito lo ficharon, temprano lo chequearon y lo esperaron. Él no pensó un león que tumbó, quería su revancha porque no se murió. Tito fue a chequear cómo se movía la avenida y das una cerveza en la bodega de la esquina. Él no vio un carro que venía de su lado, con los vídeos amados y cuatro tigres bien armados. Mete la en Bueno, oigan lo que digo. y en este barrio lo El más guapo lo ha matado. Luna Calle ¿A dónde? Luna Calle Bueno, antes que Tito pudo hacer algo, ya ves esos tipos se estaban disparando. Cuando la gente vino a ver lo que estaba pasando, en un baño de sangre Tito ya estaba nadando. Con pistola en mano y la mamá llorando, gritándole al hermano porque a Tito lo mataron. Llegó la policía a investigar lo que pasaba. Vecinos vieron todo, pero nadie dice nada. Oye, fulano, de cuidado. O te dejan arrancado. La malicia, su mamá siempre le decía Si no te matan los amigos, pues te matará la policía Todos le tenían miedo, pero nadie lo respetaba Al fin murió como un perro por un balazo y una puñalada Sigues con nosotros, sigues sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio libre de Ubiegu. Hoy es día 23 de mayo del año 2013, son las 22 horas y 51 minutos. Y es jueves así en la que estoy en Edonia. sintiendo al director, productor y realizador y presentador de, de este programa. Estás sintiendo hablar al la miserable que, que soy yo. A ver, entendámonos que falo en tercera persona, pero soy yo, ¿eh? Aquí no hay nadie más que yo. Vamos a ver, otros días es más gente, pero hoy tú y yo nomás. Bueno, no tenía que decir esto, tío. O sea, ahora va a venir el gente aquí a Aprovechar diciendo, oh, no, está solo, vamos a ir a cantar en el escuadrón de un miserable. Bueno, tío, pues si tiene que ser así, tiene que ser así. <ríe> ¿Qué vamos a hacer, no? <ríe> una una cosina si en general a, a la gente que que te del del otro lado me ¿eh? decía del otro lado del aparato de radio del otro lado de, del ordenador ¿eh? depende de dónde estéis dónde sintiéndolo sabéis la conocéis sabéis en qué consiste la distinción entre ontogenia y filogenia ¿eh? no no sabía yo tampoco eh, no sabía yo tampoco hasta que lo estudié pero bueno que ya lo estudié de, de mayor bueno pues hay una una diferencia ¿eh? bueno pues que servía para para explicar muchas cosas en el en el ámbito en el que en el que a mí me la me la explicaron ¿eh? por la la ontogenia sería todo el proceso de desarrollo del ser individual digamos por ejemplo la ontogenia de Pepe Sería desde que Pepe nace, ¿eh? Eh, hasta que según va creciendo, hasta que Pepe se fa mayor y se fue bello y muere. Bueno, pues eso sería toda la, oh, la ontogenia de, de Pepe. Eh, ¿Qué sería la filogenia? Bueno, pues la filogenia sería lo mismo, el desarrollo, lo que ocurre que en este caso no el desarrollo del individuo, no el desarrollo de Pepe, ¿eh? sino en el desarrollo de la especie a la que pertenece pepe ¿eh? en este caso de de, de, los, de los humanos, los homo sapiens. ¿eh? sería eso la filogenia bueno pues a mí cuando me lo me lo explicaron eh, dijeronme que bueno que para para explicar la ontogenia bueno pues que había unos principios y para explicar la filogenia pues que había que había otros Eh, yo según fue pasando el tiempo, pues, eh, bueno, afondé en dos teorías que me gustaron mucho y que una servía para pa explicar la ondogenia y que la otra servía para explicar la filogenia. ¿Mm? Y yo creía que con dos, con esas dos teorías, pues, explicabas el mundo... Perfectamente. Aunque yo tengo les, les míos dudas pero bueno, son dudas teóricas que, que bueno pueden, pueden resolverse, ¿eh? porque sigo pensando que estos dos principios son muy buenos. La, lo que pasa es que a lo mejor mmm, en su momento pensé que eran muy fáciles de, de juntar y muy coherentes entre sí. Y ahora pongo lo pongo un poquito en duda Estos dos estos dos teorías, que también. podían valer, porque esto va un poco conectado con lo que ver antes, ¿no? Antes falaba un poquillo de los principios que podías usar para resierra la tobida, que furro la y tal, y bueno, pues ahora también voy a intentar hablar un poquillín de, de principios que yo creo que también pueden de explicar en general, la, en general la vida Pues yo pensaba eh, pensaba y sigo pensando que puede explicar la, la ontogenia ¿Eh? el desarrollo del ser individual ¿m? y bueno, el comportamiento del ser individual de cualquier ser ¿eh? un ser humano un, un animal de cualquier otra especie ¿eh? Eh, pues yo pienso que, que ya es fundamental les, la teoría del aprendizaje ¿m? porque no puedo evitar pensar que las cosas que hacemos ...el comportamiento de, de cada persona individual... ...bien recibe las consecuencias... ...de todo lo que lleva vivido... ...y cuando digo de todo, digo de todo... ¿eh? Digo ...de la relación con las personas, de, de la escuela... De, de, ...del frío, del calor que pasara cuando yo era niño... ...y del color que tuviera la mantina de que ponía en la cuna... ¿eh? ...todas esas ...cada cosa tiene una, una consecuencia... ...cada acto, cada acción... de la persona tiene una consecuencia eh, y en función de esa consecuencia eh, fadrá o no volverá a hacer el acto vale a lo mejor mmm, no sé se me entiende esto de una manera muy muy mecanicista ¿no? como si como si les, los seres humanos esas voluntades que yo tanto defiendo otras veces no fuéramos más que Que, que, que, que cosas que van rebotando mecánicamente según las consecuencias. Eh, no, por aquí no, que está que, que cerrado, entonces reboto y tiro por aquí que está abierto. No sé si me, si me lo explico. Pero bueno, sí que, sí que creo que al fin y al cabo eh, furgamos eh, por las consecuencias. ¿eh? Bien, sería, por las consecuencias que nosotros eh, experimentamos, bien sea por las consecuencias que vemos que otros experimenten eh, eh, o bien sea incluso por las consecuencias que preveemos que van a que van a suceder. Eso también puede ser, también puede ser así, ¿eh? A ver, estamos sometidos a, a un sistema increíblemente férreo, eh. Podéis decir, joder, es así es lo que es. No, no, estoy, estoy estoy absolutamente convencido de que estamos ahora mismo sumergidos en un sistema total, un sistema total en el que estamos controlados, estamos recibiendo un bombardeo continuo de estímulos en la misma dirección, a través de, de, de muchas cosas, a través de la educación, por supuesto, a través de los medios de comunicación, eh, a través de, a, a, a través de la publicidad, a través de muchas cosas, estamos, estamos recibiendo, estamos recibiendo continuamente impulsos, estímulos a través de de muchísimas, de muchísimas cosas, de muchísimos laos. Y yo creo que todo eso, eh, todo eso, bueno, pues también ayuda, ayuda, bueno yo en decir, contribuye, contribuye a, a formar, contribuye a a la manera en la que una persona va a actuar, va a comportarse, va a conducirse. Sinceramente yo pienso que, pienso que elasina. Eh, también es verdad que hasta en función de, del nivel al que se ya se a, a evadite que si ya una persona de si bombardeo o estimular y recibir otro, pues a lo mejor puede comportarse de otra manera incluso puede llegar el momento en el que se comporte según la, según la su voluntad complicado, pero bueno, puede llegar el momento pero bueno eh, pasando de Eh, perdoné que me tolo hipo si hipo de vez en cuando pues ya sabéis porque ye, en otro tipo de programa en otra emisora no se podría hacer pero aquí no hay ningún problema porque el locutor tenga hipo ya veis no pasa absolutamente nada porque como estoy en una radio libre si el locutor quiere tener hipo tiene y no pasa absolutamente nada uy que susto le les señales horarios madre ya son las 11 joder bueno con todo lo que todavía me queda a mí por, por decir Bueno, pues que decía que que, que el, sin, sin profundizar tanto y tal, pues que decía que la, la teoría del aprendizaje ¿eh? y es muy complicada, y muy, bueno, muy complicada no, para mí y es la cosa más fea del mundo, pero bueno, a mí la verdad es que me como me fascina, pues no soy tampoco la persona más indicada para valorarlo sencilla o complicada que yo, yo creo que es extremadamente sencilla y además de, de sentido común. ...aunque bueno, también una cosa que suelo decía... Es ...que el sentido común es el menos común de los sentidos... ...entonces bueno, pues, oye, el sentido común y es muy, muy, muy individual... ...y muy particular de, de, de cada persona... ...bueno, pues que decía que, que dentro del de aprendizaje... Eh, ...que viene a ser, pues cómo funciona en el funcionamiento... ...de las de consecuencias, ¿no?... Eh, ...cuáles son los disparadores... Mm. Eh, cuáles son las conductas que disparen, cuáles son las consecuencias de esas conductas y en función de, de, de esas consecuencias pues la, la, la el comportamiento en cuestión tenderá a repetirse o tenderá a, a, a extinguirse qué sé yo pues vamos a volver a poner al ejemplo de antes pues lo que normalmente ella entra a los mozos o ella entraba los cuando ya era cuando había guaje y les moces mandaban al paseo, pues seguramente tendería a ¿eh? entrar ahí menos a les moces. Porque diría, joder, ¿total para qué? sí no mal un mal, no mal parado, ¿no? De esta manera no no aljambo yo no aljambo yo nada. Por embargo, el que entraba les moces y normalmente siempre tuvieron una respuesta positiva, pues lo mejor oye pues seguía, seguía entrando seguía entrando y en general a, a las moces, y entonces aunque alguna vez eh, alguna no, no respondiera bien bueno pues oye tampoco pasa nada porque habitualmente sí lleva una manera muy muy simple de, de de explicarlo habría muchas más cosas que que contar sobre el aprendizaje pues oye Están los discriminativos, están los disparadores, están las consecuencias, están los refuerzos, están los castigos, están los programas de, de refuerzo que pueden ser de, de intervalo, de, de razón, pueden ser. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas. Yo, como me gustó mucho, pues pues tiré mucho por ahí y bueno, y complicado, y he complicado. Pero yo, como estaba convencido, ¿eh? y todavía estoy, aunque no al ciento como tuve en algún momento, ...de que eso podía explicar perfectamente la filogenia de... de ...perdón, la ontogenia de, de las personas... ¿eh? ...que podía ser un principio para pa explicar el mundo... ...pues entonces yo, oye, pues para ahí tiene mucho... ...y luego, eh, y esto sí que, bueno, pues... Mmm, ...me lleva a debatir muchas veces con muchas personas... ...y yo estoy convencido de que ya que no lo entienden bien... ...y me refiero a... a Al principio, que yo creo que sirve para explicar y para pa entender la, la otra parte, de este el otro concepto del que yo hablaba. Lo que sirve para pa explicar la filogenia. ¿Mm? La ontogenia, la persona particular desde que nace hasta que muere. yo creo que la mejor manera de, de explicar, eh, bueno, pues explicar a esa persona, explicar cómo se comporta, entender el mundo de los que tenemos alrededor, Yo creo que llega la, la teoría del aprendizaje. Ya vos digo, mmm, cada vez soy más, a lo mejor un poquitín más crítico conmigo mismo, y bueno, pues voy aceptando otras cosas, pero bueno, en un principio decía la teoría del aprendizaje, el aprendizaje por consecuencias. En cuanto a la filogenia, a, a las especies, decía yo, bueno, pues el, el, la manera de explicarlo, la manera obvia de, de comprender cómo todo, para mí fue. Desde que lo, lo entendí Me lo explicaron y lo entendí eh, La teoría de la evolución La teoría de la evolución Lo que pasa es que bueno Ahora voy a hacer el, el, el, el cute eh, La cute que no lle Que la, la teoría de la evolución Que nos venden habitualmente Porque falenos de, de eso del, Que la teoría de la evolución lle eh, Que, lo, que el, los cambios Producen por azar Y que el medio selecciona, claro. A mí, eso siempre bueno, nunca me pareció demasiado serio. Porque, bueno, si los cambios realmente son por azar, eh, pues no habría, no tendría por qué haber evolución. Habría un estatismo, podría haber un cambio, pero no habría evolución. Yo creo que la evolución existir existe. Hay mucha gente que, que bueno, pues que defiende ideas que. ...a lo mejor poner en duda que... ...yo qué sé, pues que el ser humano... sea más evolucionado que... ...que otro... ...y es complicado, ¿eh? ...y es complicado porque lo primero que buscan un criterio... Eh, ...que yo lo que digo es que un animal... ...te ha más adaptado o menos que... ...que otro... ...porque el ser humano... ...está más adaptado, por ejemplo, que... ...que una cucaracha... ¿eh? que estamos en rato de cucaracha... ...pues hablamos de las cucarachas... ...bueno, pues la cucaracha tiene... unas capacidades de, de supervivencia, por lo visto, mucho, mucho mayores que las que tenemos, que la que pueda tener un ser humano. Bueno, pues entonces en función de eso, en función de si el criterio de adaptación y las posibilidades de supervivencia en x ambientes o distintos ambientes, diferentes ambientes, pues igual la, la cucaracha y un animal más Eh, más evolucionado, más adaptado, más evolucionado, no, más adaptado que el ser humano. Eh, bueno, pues vale. Eh, yo suelo tender, pa, bueno, para intentar esquivar un poquitín esta discusión y no meterme en camisas de once bares, porque bueno, también otra vez, otro temendo y eh, el intentar un, definir un criterio para para calibrar la, la inteligencia ¿eh? que la inteligencia porque nosotros somos más inteligentes pues eso que los cucaraches en función de qué cómo lo medimos bueno y complicado y complicado no y en serio que es complicado porque por ejemplo un criterio de un criterio de medida de la inteligencia y el criterio de adaptabilidad no está tan claro que nosotros seamos tan adaptables sí hombre somos muy adaptables vamos a ver Porque el ser humano mmm, llega a vivir en ambientes muy diferentes, en ambientes totalmente diferentes, y quien a vivir en el polvo y quien a vivir en el trópico. ¿no? Pero bueno, lo mayor resulta que la cucaracha, por ejemplo, por, por seguir poniendo el mismo ejemplo, pues también, y el ser humano no puede vivir en, en un ambiente radioactivo y una cucaracha sí, por ejemplo. ¿eh? Entonces, bueno, y un poco. y un poco complicado y un poco complicado de definir la memoria al final sabéis que la memoria más de la inteligencia al final sabéis lo que es lo que dicen los expertos eh? cuando se encuentran en estos calillones sin salida dicen bueno mira, pues la inteligencia yeah, lo que miden ustedes es inteligencia <risa> y así llámese les llámese las manos bueno pues oye yo una manera bastante cutra de definirla de no pero bueno va, si ellos si ellos quieren pues la inteligencia la inteligencia será eso Pero bueno, yo en el tema de, de la evolución, que yo creo que sí que hay, sí que hay evolución, eh, pongo un criterio que me parece a mí que llegue más claro y que no se mete tampoco en esos camises, camises de once bares, que, la, la que es la complejidad de las operaciones. Qué complicado esto que estoy diciendo, pero bueno, yo creo que voy a intentar explicarlo mejor. La complejidad de las operaciones, de los comportamientos. Que puede, que puede llevar a, a cabo un, un individuo de una especie un individuo de otra. Con complejidad quiero decir, eh, a ver, para que cualquiera me lo pueda entender. El ser humano vístese, eh, otros animales no se visten. Bueno, pues eso ye complejidad. No estoy diciendo que sea bueno, sea malo, sea mejor, sea peor. Estoy diciendo que ye sencillamente más complicado. El hecho de que el ser humano pueda construir un cohete... ...y posarse en la luna... ...no tiene por qué ser bueno ni malo... ...pero yo he complicado... ¿eh? ...yo complicado de cojones. ...bueno, pues nosotros somos capaces de esa, de esa... ...el ser humano, el Homo sapiens sapiens... ¿y quien a desarrollar esa complejidad... ¿eh? ¿Otros individuos de otras especies? No. No quiero decir, vuelvo a insistir... ...que sea bueno ni malo... ...porque uno puede decir... Oh, pero, ...maldita falta fae... Y diría, bueno, pues lo mayor, tienes toda la razón del mundo, maldita falta, fa, ¿eh? pero independientemente de que fe haga falta o no faiga falta, el fechuye que hay una especie que puede hacerlo y otras especies que no pueden hacerlo, ¿Mm? eh, sin ella. Y es verdad que están descubriéndose que otras especies pueden hacer muchas cosas que nosotros pensábamos que nada más, ¿eh? o que los, los expertos decían que nada más podía hacer el ser humano. ¿Mm? Pues eh, el fecho de que. Los simios avanzados utilicen herramientas, pues hoy en día ya no es discutido el hecho de que determinadas tribus, podríamos decir colectividades de chimpancés, por ejemplo, pues tienen una determinada cultura que se transmiten de padres a hijos y que no va por la genética, pues bueno, también admitido. Pero inda y Nacina, bueno, pues la, la nuestra posibilidad de complejidad, ¿m? y él, para bien o para mal, mucho mayor que la de otros. Entonces yo creo que la, la evolución ¿m? está ahí, y se evoluciona. Entonces, bueno, pues no puede ser si ¿Los cambios se producen por azar? ¿M? Bueno, pues no sé yo hasta qué punto. Porque, claro, la segunda parte, y el medio se reacciona pues entonces ya decimos, hostia, pues ¿y ¿quién coño es el medio para seleccionar? ¿Quién es el medio así? ¿Eh? Podéis decir, coño, pues qué, qué chorrada te diciendo la anécdota, no coño, pensadlo. A ver, si el medio selecciona, ya que tiene una conciencia, ¿eh? ya que tiene conciencia y, y tiene la capacidad de decidir, de decir esto sí, esto no. ¿Mm? ¿Qué, qué tenemos? Eh, ¿Necesitamos meter a Dios en la ecuación? a Dios, a una especie de Dios, quiero decir, a un, a un, a un demiurgo como decía Platón, ¿eh? que, que, te hay, que sea él el que tiene esa capacidad de, de decidir, de escoger de seleccionar. Bueno, pues yo creo que no hay falta ninguna el medio si decimos que el que selecciona es el sujeto ¿eh? y que eh, la, la mutación esa que se produce Eh, el sujeto va a utilizarla o no la va a utilizar En función de Bueno, pues de, Del su intelecto del su, De la su relación con el medio ¿sí? Y en función De que esa de que esa Modificación, de que esa mutación Y resulte eh, Redunda en adaptabilidad Al medio ¿sí? Ahora sí, a ese medio a esa, al, al entorno A esa, a esa cosa que está ahí ¿Eh? en función de que redunda en la adapt en adaptabilidad, bueno, pues va a sobrevivir, y entonces cómo va a sobrevivir? Posiblemente pues eche un polvo y transmita los genes. ¿Mm? Eh, si lo usa para una cosa para la que no bueno, pues que no que no redunda en adaptabilidad, pues posiblemente muera sin follar. Muera sin follar. Entendámonos, o follando menos que que, que el otro o sencillamente de los 100 que tienen la Una, una mutación A eh, se en 20 y de los 100 que tiene la mutación B se reproducen 90 bueno, pues eso a largo plazo ¿eh? mira ya a ver el, el, el cambio exponencial que supone en unas, en unas cuantas generaciones esto más o menos yo creo que ya lo a ver, yo creo que ya es lo que está en, en la obra original de, de Charles Darwin en en aquel el origen de las especies y el origen del hombre eh, yo creo que eso es lo que más o menos puede traducirse de ello eh, esa otra teoría de eh, los cambios al azar y el medio selecciona es lo que eh, denomina en general la teoría sintética de la evolución y que no es la teoría de Darwin es posterior y bastante reciente ¿eh? biólogos me parece que fueron los que de la promovieron y tal, que yo creo que no entienden muy bien a, a Darwin, no entienden entiendo lo que está en la obra de Darwin, fueron los que la, la formularon de esa manera. Ya por no decir babayá es como el darwinismo social, ¿eh? que, que tampoco sé por qué pusieron el, el don Messi de darwinismo, porque, bueno, en fin, sí, bueno, pues, fue una justificación que buscaron, Los, los liberales a decir, bueno, pues el que, el que ya provee, ¿por porque no se adapta? Y entonces eh, se adapta el, el más, como el, el que mejor se enfrenta al medio, tal, y entonces, bueno, no. No consiste en eso, no consiste en eso, ¿eh? no ya si la cosa. La cosa ya es mucho más sencilla ya la cosa allí que bueno, pues si te aparece una una mutación, pues la uses o no la uses, y en función de si la uses o no la uses, pues va a resultar adaptativa o no. Y así ¿no? pues van produciéndose los, los cambios. Que sé yo, pues mira, hay un ejemplo que me pusieron cuando me explicaban el darwinismo. que voy a contarlo aquí también porque me parece que bueno pues que yo muy muy afeiáis para para entender cómo fueron las oh. cosas eh, la historia esta pasaba en una ciudad de, de Inglaterra no recuerdo qué ciudad pero bueno da lo mismo imaginemos pues, un pueblo de Inglaterra pues a principios del 18 bueno pues había unas mariposas eh, y había dos variedades digamos dos races o dos subespecies de de mariposas que hieren, ...prácticamente iguales... ...prácticamente iguales... Lo, ...lo único en lo que se diferenciaba... ...en, en, en que unes... ...yeren eh, negres ...y los otros... ...yeren blanques... ¿eh? ...bueno pues... ...para seguir hay que decir que... ...la zona aquella... De, de, del, ...del pueblo inglés este... ...y donde, del que estamos hablando... Eh, ...la vegetación... ...pues básicamente hieren... ...creo que yera bedulios... ¿eh? ...bedulios, vidureiras... Eh, ...que bueno, que se caractericen por tener eh, una, una corteza de color claro cercano al, al, blanco, eh, al blanco. ¿Qué ocurría? Que, que la población de estas mariposas, la población de mariposas blanques... ...siempre ya era eh, bastante mayor a la de los mariposas negras. ¿Por qué? Bueno, pues porque las mariposas blanques sabían que si se posaban en los bedulios... los pájaros que les comían no les bien, no les bien bien, bien como flash. ¿por qué? porque la corteza de, de Bedurullo era blanca la mariposa ya era blanca también entonces poníanse ahí, ah, no me ven y tal los negros lo tenemos joder los negros cazaban siempre los pájaros porque no tenían donde esconderse bueno, ¿qué pasó? pues que vino la revolución industrial ¿eh? y con la revolución industrial llegaron las fábricas y llegó la, la quema masiva de carbón la quema masiva de carbón para producir yetricidad ¿qué pasa al quemar carbón? Que el, al quemar carbón sal, fumo ¿eh? y al, al salir ese fumo, pues, pues llenaba lo todo y negrecía lo todo y los bedulios que antes eran blancos pues eran negros porque los que tengáis la desgracia de, de vivir cerca de una de una central de estas que quema carbón sabéis que y eso que ahora son bastante más eh, más limpios y, y disimulen más la mierda que en antes disimulen ¿eh? no tengo yo claro que echen menos sencillamente que lo disimulen y, y bueno pues generen generen ennegrecen en, en todo vamos ennegrecen todo bueno pues entonces en ese momento ¿eh? empezó a cambiar empezó a cambiar el la cantidad de individuos que, que tenía la subespecie blanca y la subespecie negra. ¿Por qué? Porque empezó a pasar todo lo contrario. Porque en ese momento eh, el, el, el fecho de que les, de que los corteses de los verdulios negracieran eh, fue bueno para los negros, porque dijeron, hostia, fe, ahora ponémonos aquí y entonces no nos cacen. Cago en la mar, y, y los blanques de toda la vida decían: oh, Pues me menos el bedul y no me, no me caden. Claro, pues ya me en el bedul y ya era la presa perfecta. Entonces, claro, ahí la mutación que, que ya era buena o mala, ¿Eh? no, no era ni buena ni mala. Fue en función de muchas cosas, en función de, de lo que tienen alrededor. A lo mejor mandando no en función de cómo la, la usaron los propios mariposas pero bueno, podemos poner otro, otro ejemplo. Vamos a imaginar, joder, no sé si este ejemplo yo lo yo lo puse unas veces. Lo que pasa es que no sé si lo puse en la en la radio o bueno, no pasa nada, si lo puse en la radio lo vuelvo a lo vuelvo a poner. Vamos a imaginar eh, un, un, unos pasarinos... A ver, llegué yo este ejemplo pongo muchas veces, pendientar cuando intento explicarle a alguien de la manera en la que yo veo esto de la de la evolución. Bueno, pues vamos a imaginar unos pasarinos... ¿eh? ...que viven en, en, en un bosque... ¿eh? ...y ah, bien bien... ...bueno pues... Eh, ...el señor pájaro y la señora Páxara... ...echen un polvete... <coughs> ...salen unos huevinos... incuban incumben esos huevinos y tal... ...y bueno, por lo que sea, por rayos cósmicos... ...por radiación natural de la Tierra tal... ...se produce una, una mutación en los huevos... ...y entonces nacen... ¿eh? ...nacen dos, dos hermaninos... Eh, los pasarinos, con el con el pico en vez de derecho y recto como lo tenían los pas nacen con el con el pico curvo ¿eh? doblado para abajo cago en la marcha vale bueno pues resulta que es caro la movida y que los los pas bueno señores a los fíos a a cazar a alimentarse como ellos saben que ya picoteando en los cortes de, de los árboles desde de, bosque ...y claro, con el pico curvo no un picotea ni Dios... ...cuesta un huevo, cuesta un huevo ponerse a picotear... ...y dice, joder, cago en la puta y ta. ...pero bueno, uno de los hermaninos dice... ...no, pues si me enseñan esto yo tendré que, que intentar seguir así no tal... ...y el otro dice, no, mira, yo qué quieres que te diga... ...yo, a mí esto no me convence un pijo... ...y yo voy a tirarme al suelo porque, qué sé yo... Pues, ...pues voy a intentar buscar otra cosa, otra manera de hacerles cosas... ...y bueno, nada, pues el que se queda en el árbol... ...allí intentando picotear y tal... ...pero uf, jodido, jodido lo tiene... ¿eh? ...y el que se tira al suelo dice... ...joder, pues no sé, voy a intentar aprovechar... ...que tengo el pico así raro... ...voy a usarlo pues que grabar en la, en la tierra... Y coño, ponse a escarbar en la tierra y claro, empiezan a salir que si gusanos, que si escaraballos, que si la de mi madre, y dice el joder, pues va a resultar que el pico este, eh, va al pa Entonces, bueno, pues ponse a comer y tal y tal, claro, él come todos los días porque escarban la tierra y ta. Oye, ta guapo, ta gorduta, ¿eh? tal, oye está guapo, está gordo, tal, hermoso y tal. Y el otro, el manubo, el que sigue en los árboles empeñado, bueno, de vez en cuando consigue eh, algún gusanín y tal, pero la mayoría de las veces no, porque el sopico no vale para eso, no vale para eso. Y entonces está flaco, feo, desplumado, eh. oh, da pena verlo tal. Entonces, claro, el pasorú gordo guapo... Pues entra el espárreres y dice, "Ey, pájaro, te quiero aquí a reunirte conmigo" tal. Entonces, los el vaya bueno, qué tal pájaro este, venga, voy a reunirme con él. Entonces, el pájarino reproduce, ¿y qué pasa? Que reproducirse con la páxara pues parte partes de los xenes van a los pajarinos que van a nacer y muchos de ellos van a nacer con ese con ese pico curvado. El otro, el otro no, el otro no va Non va a reproducirse y entonces esa esa mutación no va no va a pasar a la siguiente generación ¿por qué? porque si caray imagínate un paseo feo flaco, hay una pase la pasearanda marcha para allá que es feo y claro todos no se reproducen. Ahora vamos a vamos a suponer porque bueno estos están todos en el mismo sitio ya veis que en medio no nos nada porque medio era el mismo ...en antes los medios... ...bueno, podríamos decir que el medio cambió... ...que fue esa modificación del medio... ...la que la que influyó en, en la... ...pervivencia de unas mariposas... ...frente a otras, pero aquí el medio... ...el medio ya era el mismo... ...sencillamente lo que pasa es que uno... ...usó la mutación de una manera... ...y el otro usó la de otra diferente... ¿eh? Vamos a suponer ahora... Que, ...que pasarinos iguales... Eh, en, ...en el bosque del sur... Eh, nacen con el pico curvao y en el bosque del norte también, ¿eh? de la misma especie. Pero en el bosque del sur no hay ninguno, que si hay un y mueren todos... ¿eh? Y en el bosque de arriba, hostia, un solo y, y saquen todavía más gusanos del suelo que los que sacan los que viven en los árboles. ¿Qué ocurrirá? Que después de unas cuantas generaciones, pues el bosque del norte estará lleno de pájaros con el pico curvao y el del sur lleno de pájaros con el con el pico recto. ¿eh? no sé si lo veis asina, yo veo lo asina y claro a mí eso pues parecióme una una manera guapa de de explicar la la la, la, la evolución eh, en el porque claro aporta toda la toda la importancia a la voluntad del sujeto y el propio sujeto el que el que decide lo que va lo que va a hacer para bien o pa' mal él decidió hacer lo venga pues ¿m? A ver qué ocurre, a ver qué pasa. Y el sujeto y la voluntad. ¿m? Esto que yo defiendo tantas veces. Claro. Ahora cada vez soy un poquillo más crítico y viviendo a lo mejor la, la incoherencia con con del, el decir, pues resulta que en la ontogenia considero que lo importante son las consecuencias y que Y que todo puede modificarse, que todo puede aprender, no me creo que nadie, no hay, no, no hay de nada, muchas veces se siente que dice, ay, ah, yo paso, no valgo. Coño, que no, ¿cómo que no vales? Por supuesto que vales, todo el mundo puede aprender a hacerlo todo. Unas cosas pondrás en lo y otros peor, pero si ponemos esfuerzo, ¿eh? ay, Dios mío, la voluntad de una persona humana es una cosa increíble y puede ser capaz de hacer muchas, muchas cosas. claro, no os digo que, que una persona yo que no sé, pueda volar como los pájaros. A lo mejor no podemos volar como los pájaros, pero si tenemos la, la capacidad de, de hacer operaciones tan complicadas como construir un, un avión que nos lo permita. ¿eh? ...podemos hacer muchas, muchas cosas... ...muchas, muchas, muchas cosas... ...claro, eso a lo mejor choca en alguna medida con... ...con el decir, coño, pero hay cosas que vienen por genética... ...yo que todo el día es potricando pues contra la genética... ...el hecho de reconocer que, bueno... ...pues que esta manera que tengo yo de ver la evolución filogenética... ...necesariamente tiene que... ¿no? ...tiene que asumir la, la existencia de... ...de unos genes, una información que se transmite... Bueno, yo eso asúmolo, asúmolo Lo que pasa es que bueno, tengo que ver la la manera de ¿eh? la manera más más correcta de De, de integrar ese, esos dos cosas, ¿eh? pero no, no pasa nada, no pasa nada, porque, oye, en un momento, en un momento integras ¿eh? Además, ¿para qué estamos en la vida? Para comernos la, la cabeza, pues yo voy a seguir comiendo, me la todo el tiempo que faja falta, hasta integrar esos dos principios bien, porque yo creo que son dos principios a través de los cuales se pueden entender muchas cosas. Entiendo Radio Cucaracha, la Radio del Queso Don Quiero. Mm, ¿Cuánto tiempo hacía que no decía eso? Porque aunque llegue Radio Cucaracha también la llamamos abreviado Radio Cuca, Radio Queso Quiero. Bueno, resumiendo todas las cosas que conté hoy, porque bueno, llevamos hora y media de, de programa y esto. Que voy engañado, no va a extenderse mucho más. Que podía extenderme y debería extenderme, porque la verdad que creo que ya de alguna vez hice lo de tengo que hacer un programa entero sobre sobre Darwin y el darwinismo. Porque, bueno, de la manera que yo lo veo, como no lo ve casi nadie, pues bueno, es interesante y interesante hacerlo yo. Aunque, bueno, la verdad que sería mucho más interesante si hago un programa sobre el darwinismo y en vez de en cuenta de hacerlo yo. Pues bien, de alguien que no piense como yo y podemos debatir aquí sería mucho más interesante. La verdad que sí, ¿eh? la verdad que sí. Todo por ponerlo, no por ahí, amigos que a ellos gusta mucho la la radio y que seguro que están dispuestos a disfrutar aquí con un debate sobre sobre evolución. La verdad que la evolución para mí y joder, ye una cosa prestosísima. Yo cuando estudiaba cuando estudiaba evolución Eh, disfrutaba como un enano eh. para mí eh, las clases sobre evolución tienen una verdadera paja mental porque eh, estaba yo ahí continuamente poniendo el eh, poniendo el, el intelecto al máximo para intentar entender, integrar todo aquello y bof, a mí me gustaba, gustaba mucho y yo os digo, a fecha de hoy pesales contradicciones mm, las contradicciones que pueda, que pueda haber ...son inevitables... ...bueno, no son inevitables... ...pero bueno, la contradicción... ...no es más que eh, un acicate... ...para pa seguir investigando... ...para intentar superar esa contradicción... después posiblemente surda otra... ...no pasa nada... ...se, se vuelve a, a buscar el 3... El y que digo en terminología taoísta... ...que sabéis eso del verso ese... ...del 1 al el 2... ...del 2 al el 3... ...y del 3 salen todas las cosas... Eh, yo entiéndolo como una explicación de la, de, la de la dialéctica, del uno de la tesis surde el dos, la antítesis, la idea contraria, eh, de la tesis y la antítesis de los dos, tiende a surgir el tres, tiende a surgir la síntesis, no puede surgir de una ni de la otra, falábamos, no sé si ya era la semana pasada, FEI2, de, de la teoría de la ciencia de Kuhn, de los paradigmas, según Kuhn, sencillamente uno sustituía al al otro, eh, yo decía que no, ¿m? que hieren los dos, en conjunto los que hacían surdir al tercero el, el, para la tesis y la antítesis hacen surgir a la síntesis y la síntesis y es siempre todo porque bueno, la síntesis va, va a acabar convirtiéndose en tesis a la que vendrá otra antítesis y una nueva síntesis y una evolución continua ...evolución otra vez... Eh, ...sí, pero sí, es verdad, sí, es verdad... ...quiero hacer un, un día, un programa... ...más extenso sobre... ...sobre Darwin y, y la evolución... ...porque yo pienso que... ...yo pienso que yo una persona... ...bueno, una persona, una... ...la persona importa un poco en este caso... ...una idea... Eh, ...muy maltratada y muy... ...mal comprendida... Muy ...mal comprendida... Eh, ...yo creo que no tanto por... ...por su autor... ...como por la interpretación de los que vinieron después... ...que yo sigo convencido de que no la entendieron muy bien... ...o a lo mejor el que no la entendió muy bien fui yo... ...que también puede ser. Y bueno, pues nada chavales... ...que con esta promesa de un día hacer un, un programa... ...dedicado por entero a la, a la evolución... Pues vamos a ir acabando ya. ¿eh? Vamos a ir terminando la la anedonia, anedonia la por esta noche. Ay, madre, espera, que tengo un problema muy gordo. Y que llegue la, el cantar del final. Dígame que no lo puedo reproducir. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Porque lo reproduzco yo. ¿eh? Vamos a ver. Yo, oh, hostia, voy a quedar yo sin poner la... la La mía canción de, de fin de fiesta. No, no, no, no, colegas. Pero espera. va a ser esto? Me cago en la, la ley. cago en eh, todo. A ver. Te pongo aquí y, y encuentro la yo por internet. En un momento. ¿Viste? Cago en No, no. Ver, esto va a ser porque la tuve que... borrar y que meter otra vez historias, porque ahora como soy usuario de, de Linux en vez de, de Windows, fai cosas raras, diréis vosotros que ten que ver esto con el Windows o Linux, hostia, tiene que ver mogollón chavales, flipáis, flipáis a ver, vamos a ver pongo esto Entonces, le doy aquí le doy al pause la hecho De hecho, la cargar, por cierto, que pues a echar la música de fondo pensando todo chulo que ya diga que ya debe entrar la otra. ¿eh? Bueno, la pifia la pifia porque se hacen lo guapo ahora al final y entonces la pife meter la al final, me hace meterla meterla al principio como como me pasó tres veces, ¿no? Bueno, ahí hoy salió el entamo muy bien y es que bueno que quitado el sonido del reproductor puesto el, el, el lo de repetir para mí de que ya, ya sienten en el mi programa y ya saben que eh, eh, yo por favor me la gracia, por hacerme la puñeta pero bueno en fin bueno que creo que esperemos que sea de verdad que ya eh, que ya está medio cargado esto a ver si, oh, espera que puede pasar no, no pasa Digo yo que puede pasar que, que salga publicidad No, no salga publicidad Así en que ya la podemos ponerlo Bueno pues Que decía yo eso Que un saludo muy grato a todos Un saludo muy gordo a la gente que tuvo sintiendo eh, Anedonia a través del 107.3 de la frecuencia Modulada Otro saludo muy gordo a toda la gente que tuvo sintiendo Anedonia a través del 107.3 De la frecuencia modulada No, se si lo dice a través del www.radioqq.org como una verdad, un saludo a todos y ya sabéis, como os digo todos los manes, lo más importante de todo y es que el jueves que viene de estos aquí no pongáis nada en los medios en las redes sociales de internet que pueda llevarlo o sea que buscoyan ¿vale? que no buscoyan Eres un la vida que todo lo que te El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas Que esto es un cabelo Pura y simple tomadura Pasado por arte de magia, tiene vida propia, y va cambiando según de alterar biografías en la enciclopedia limpiando con total, total para que no guardan los hechos que nunca es bueno que la gente sepa y que reyes y, y presidentes, presidentes son y serán por siempre grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo. Arte con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 ¡Queda te cojan! ¡Queda te cojan! Eres un ganijo pero sabes si que a la vida das a verla Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Si todos a una vistiéndote la chepa Arrambla, finca, malversa Que siga el cuento doble, la cuerda flamenca Y grita con ellos, ¡Viva las caenas! rompe ya! Tu silencio, dale al que te dio primero. Unte diana silenzio a piazza. E che non te cojan, che non te cojan, che non te cojan, che non te cojan. Che no, te cojan, che no che non te cojan, che no, Che non te cojan, non Che te cojan.